Yo soy Nicky Jam, yo. Ah, ¿y si es verdad? Me dijeron que te está casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Eso te lo tengo que decir. Cuéntame. La pedida para mi fue dura, será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así, te estaba buscando por la calleita junto, eso me tan mata Tus hijos y tengo aprendimiento, lo único que mostraré en tu corazón te estaba buscando, por la calle gritando, eso me estaba mal. Noche tiene frío. Oh, oh, oh. Yo sé que te parece me, Pero yo voy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser y Eso no me notará, oh no Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser tal quiere no puedo vivir circo no, no puedo no pude no pude vivir así quiero que me de curva saga industria en Nicky Chan, en esa noche de conciertos en vivo, rápida, felicitaciones compañeros, rápidamente vamos con los comentarios de Katia Palma, buenas noches, belleza Buenas noches a todo el público presente aquí en el estudio, ¿qué hora es? 10 y 41 en vivo, ¿no? Agosto, un buen bonito, bienvenidos a todos y la gente que nos ve en su casa. Se ve, ¿No la es tu cumpleaños. Sí, es verdad, ya se acerca mi cumpleaños, Instagram vamos a hacer acá. A mi madrina Susana Umber, por favor, se el Audi, el Audi que te he pedido de hace cuatro años que soy en el canal, ya, ya puede mandármelo. A Maluma, ya te lo voy a traer, tú tranquila Ya, ya, está ¿Qué? bien, está bien, está bien. pues bien. Pedido? ¿Qué has pedido? Eh, a Susana? Un Audi. <risa> sí. Dice que es un sencillo para ella. <risa> Una, Así que me lo va a traer. Un audífono. Un audífono. Porque se me ha malogrado Muy bien, por favor, concentrémonos en por el personaje. Favor. Marco, buenas noches. Y la verdad es que yo sé que haces una buena imitación, pero lamentablemente para mí el día de hoy no ha sido una de tus mejores presentaciones. Ojo, con eso no estoy diciendo que has hecho una mala presentación. Te sigo escuchando a ti, me parece raro. Escucho tu voz. Siento que te, ha te ha, eh, no has calentado en, en los graves, que te faltó más fuerza. Porque Nicky Jam siempre, todas sus canciones son graves y te estoy escuchando a ti. Eh, hubo desafinaciones y necesito un, po un poquito más de flow. Estás muy estático en el escenario. Usa el espacio. Usa el espacio. No te quedes en un 2x2. Usa lo poco... O va, un, usa un 4x4, un, 4x4, un 4x6. 4x6. Lo que tenemos del escenario para conquistar. Vamos a chambear, Marco. Gracias, gracias, Katia. Gracias. Esa es la palabra. Salga a conquistar. Mucha suerte. Recordemos que hoy es noche de...